Lección 6. Ejercicio 11. 1. A Julio le gustan las chucherías. Come mucho chocolate. Pasa todo el día en casa y escucha música. Prefiere la música de los años 60. También suele ir a conciertos, pero nunca de música clásica. A veces va con sus amigos a un partido de fútbol. Es un loco aficionado al fútbol. Su equipo preferido es el Real Madrid. 2. Pilar nunca está en casa. Tiene un montón de amigos y lleva una vida social increíble. Sale todas las noches, a fiestas, a bailar, a tomar copas con sus amigos. Le encanta vestir ropa buena y juvenil. Es una chica moderna, abierta y muy activa. 3. Miguel es un chico muy puntual y preciso. Le gustan los ordenadores, las matemáticas, las cosas lógicas. No le gusta fantasear, por eso nunca va al teatro ni al cine y tampoco lee novelas. Solamente libros científicos. Nunca sale a ninguna parte.